Se abre la inscripción online al listado de auxiliares de escuelas y ayudantes de cocina. Desde el 1 y hasta el 31 de agosto se realizará la inscripción a los listados de aspirantes a los cargos de portero de escuela y peones de cocina. Aquellos que ya se encuentran incorporados al listado podrán inscribirse de modo online con su usuario registrado a través del portal ABC. Los aspirantes deberán realizar la inscripción ante el Consejo Escolar correspondiente a su localidad en forma presencial. Por consultas pueden comunicarse vía correo electrónico al listado de auxiliares2019 abc.gov.ar o bien telefónicamente comunicándose al 489-4807. Piden donaciones para el Día de la Niñez en la obra de Cajade. El domingo 25 de agosto, los chiques de los distintos espacios de la obra del Padre Cajade se reunirán en el hogar junto a sus familias para compartir un almuerzo y merienda en una jornada de juegos y espectáculos para disfrutar del Día de la Niñez. Quienes quieran aportar pueden hacerlo al 15 614 5905 o en la página del Facebook de la obra de Cajade. Radio Futura habló con Verónica Duca, presidenta de la Comisión de la Obra. Convocar a gente que haga teatro, si quieren venir a hacer algún espectáculo para nosotros, bueno, vamos a organizar distinto tipo de juegos para los más chiquitos. Eso es lo que tenemos programado, pero como las finanzas están muy, pero muy magras en la obra de Padre Cajade, estamos apelando a la solidaridad de la comunidad que siempre es mucha, ¿eh? tenemos que decir que la gente colabora y ya ha empezado a colaborar. Estamos pidiendo si quieren dinero, y si no, necesitamos leche, necesitamos azúcar, necesitamos cacao, necesitamos eh, turrones, alfajores, bueno, golosinas en general, para poder armarle a cada uno de los chiquitos una bolsita para que se lleven a a su casa de regalo. Un servicio que informa más cerca. conflicto en la empresa manantial por deudas salariales. El dueño de la empresa embotelladora de los hornos se atrincheró en la fábrica, impidió el ingreso del personal y anunció el despido de cinco empleados. Los trabajadores venían reclamando porque la empresa les debe el aguinaldo y todavía no les abonó el sueldo de julio. Ayer por la tarde llegaron a un acuerdo de que los despedidas serían reincorporados, pero todavía no tenían respuestas acerca de los salarios y el aguinaldo adeudado. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 15. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.